Y le dice a los otros cargándome así. que prendí la directa desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía de esto? Echecolás. El, ¿Estaba el ahí? señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. En este y mandaba otro y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice, primero muerto. Yo pi gringo cucho de llegó que me razón decime señor señor de comisario y me hace así yo digo voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo por Dios le digo ¿eh? yo hasta pensé si un día salgo y lo encuentro a chicolá yo yo lo voy a matar así pensaba y después eh, digo puta y si lo mato y te voy a matar una porquería de esa un asesino serial no tenía compasión él mismo iba y le, los pateaba ahí, ahí en, la, en la armonía después él personalmente... él personalmente... Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.